Bueno, te aguardo en línea o te llamo en un ratito. Dale, dale, dale, suerte, cuidado ay estaba bueno un ratito aunque sea ahí vimos vimos en eh, nuestras mentes, ¿no? Pero lo escuchamos, ahí estábamos en vivo con And